Eh bueno, hay muchos oyentes a los cuales saludamos. Eh Gabriel Cabrejas todavía no nos hizo su crítica y lo espero mañana. ¡Qué ta te mensajes! Eh, ¿cómo decir Río? ¡Qué ta te mensajes! Mira, te hago caso porque sos ahora egresado de preescolar, ¿no? Y Los de primaria son pesados. Pues hoy pues poné un poquito de música. Perfectamente, ahí lo haremos el río. Vamos a la música, Argentina. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja, Argentina.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 con Norita Cortiñas y con tantos compañeros que hicieron la la ronda. No nombré a tres de las madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Eh apareció apareció dos madres también eh a a dar una vuelta eh pero este cerraron por supuesto eh Nora Cortiñas, eh, Elia Spen y Mirta Baraballe. No fue una marcha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 de debate, muy interesantes y también hubo hechos artísticos y nos sorprendió Urraca Negra un grupo de rap mapuche, un dúo vamos a escuchar Urraca Negra Las Ancestras por la otra oreja Urraca Negra Me disen al despertar las ancestras me dicen al despertar un paso delante confia mira no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 des se enjendra la locura quebrando la estructura del bien y del mal confusión ansiedad maltrato sin piedad y la violencia huinca esparciendo su enfermedad de espíritus muertos nos quieren evangelizar ya hace 500 años de esclavitud y esclavizar asesinos de palabras de valores qué ironía ni la muerte más inculta estas voces detendrá no las detendrá no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 tanto no junto tani tru tru que neu asking tun tani cuifike con se tru que asking tun mar paredes cuifi, blancas fu, take, chao, asking, por tun, otro lexa tan pune hueve ne hueve asking tun tani pune hueve ne hueve paredes blancas papeles fotos experimentos atraviesan el tiempo la mirada del güinga que alimenta su ego su compulsión de acumular trofeos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 Se que nos bes, se que nos sentis Vínculo ancestra, nos une aki Que devuelvan Hasta el ultimo de los huesos Que se robaron en la campaña al desierto Que devuelvan Y que renazcan otra vez Quifi, pum, wei, cafe Quifi, pum, machi rompan el silencio que lleva más de cien años de espera no creemos en su cristo no creemos en su iglesia no creemos en su ciencia que vuelva tan y que montan ra y raquizuantan y mehuel nuestra autonomía para romper la dependencia del colonialismo que envenena que envenena que enferma que envenena que ferma ha mutu ni utrang u i gambe ha mutu ni utrang u i ka ha mutu ni utrang u ta che kiñan tu nu no trum tum tani tru tru ga meu askintun tani cui fike cose keñu ke askintun tani cui fike futa ke chao askintun tani pune we de we askintun ani punoj ku e estin tu ana tu tu ani ku e fis tip don't you leave me out of town i think de un castón no quiso ocultar pero nuestra memoria ancestral no lo permitirá esto no es un museo es una tarza gentifica un sociológico humano para nuestras ancestras para nuestros ancestros maldito está los huincas y toda su descendencia racista jugaron con nuestros ancestros crecieron impunes el cielo superior espero la mampo en su silencio inmenso se encarga de ellos se encarga de ellos se encarga de ellos mm. sé que nos ves sé que nos sentís vínculo ancestral nos une aquí sé que nos ves sé que nos sentís vínculo ancestral nos une aquí sé sí, que nos ves sé es que nos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 que nos devuelvan nuestro territorio el de Regua de la Machi y que eh suelten a todos los pichi a las mujeres que están detenidas que están presa con su mamá y con che en que maulo misani pingen che taloko pachanto ma tan dei inchi faci waria meu llegamos acá para que nuestro relato como pueblo mapuche mapuche te volche sea sea oiginen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 línea fundadora. Bueno, te a esta compañía de deliberación en este feliz que tienen para el pecho era un poquito siguiendo de necesariamente que sea recibida esta delegación, que sea escuchada y que se sirva el tal los derechos humanos del Consejo Sabdel que ya sola eran tenían tanta grandeza. Que sabía que se lider, se liderara ante el pueblo que está presa en condiciones intrapagas. Y, y pedirle nuevamente al presidente de la República que reciba este delegación en momento o conmigo. Desde hace dos meses el territorio... Eh, la... Estamos escuchando una intervención, una eh, conferencia de prensa era un reclamo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 Fechos, al haber comprado sus derechos bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando plena luz el día se ganar para se a su hipocresía bronca de la broma de la mía bronca que se puede recitar saltante pero también roba el gobierno porque porque se priva todo hasta no quiere de cualquier modo porque porque no se paga la paz si no se alcanza la esperanza los que más bien tienen su mundo Gonchies sta che por la forza della esplosione Ron che pues fu sentos strada che che mi corre il pelo si risonn mi mi cosa che nel pelo rivé che la libertà tu vi cabrón marcia un mondo no Si ti simbo bash, bro ke golosu de doce, bro ke ti de Los tequis, carnavalito, cumbia, carnavalito cumbia. Por la otra oreja. Ya va llegando muy despacito la de nueva llora hasta maimará, te baila como carnavalito, pero es una cumbia. Njësër njësër njësër njësër njësër Un pasito para atrás, dando un tacito facilito. Vamos todos a bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, dando un tacito facilito. Vamos todos a bailar, para que todo baila.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 Una y otra vez la imagen del che soñando en la escuela de Liguera reclamaba su lugar entre mis manos. De debilidad llegan esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. De dicho soñando, debía haber dicho un muerto. Para unos murió, para otros se durmió. ¿Quién está aquí botando?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 rija